Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien. Bueno,、eh, a ver, g u i l l e m i n a dos o tres temas para charlar con vos.、Eh, el primero,、eh, el Consejo Deliberante finalmente a, sancionó、eh, el acuerdo paritario que habían alcanzado para、eh, trabajadores y trabajadoras ahí del sector. A ver, contanos、eh, qué se había acordado en p a r i t a r i a y bueno, y el Consejo ya lo transformó、eh, en, en、sí. ordenanza. Bueno, eh. En la semana de agosto, antes de agosto y el mismo 11 de agosto, tuvimos digamos, la, el, la paritaria sectorial del área de tránsito.、Sí. Lo que se analizó en esa paritaria sectorial es el mejor, mejoramiento de condiciones laborales de cada, de, específicamente del sector de tránsito. ¿Qué quiere decir?、Eh, bueno, establecer adicionales que de alguna manera reflejen la especial función que tiene el área ¿sí? Sí. En, el, en, en la municipalidad. Tenemos distintas direcciones con distintas funciones y el objetivo de、eh, esta paritaria sectorial tenía que ver con eso, con hacer todo un proceso digamos, creativo, con la intervención digamos, de i g a m o s d la municipalidad, de los gremios y una intervención muy proactiva de los trabajadores, evaluando digamos, con mejoramiento de condiciones laborales, que eran reclamos que venían haciendo durante muchísimo tiempo y que en este momento digamos, han sido.、Eh, Reflejados y consensuados en este acuerdo paritario.、Mm. ¿Qué implica? Bueno, el reconocimiento desde el 5% al 40% en adicionales sobre ca categoría 5, de acuerdo, digamos, a las distintas funciones que tienen los compañeros trabajadores del ARI.、Mm. Eh, Guillermina, ¿esto significa también、eh, una mejora salarial o, o es el blanqueo de algo que ya venían percibiendo ellos?、Eh, en parte, a ver, nuestra área específica.、Eh, Tenía algunos, de, en, en determinadas áreas, acuerdos de horas que ya venían históricamente, entonces implica en parte el reconocimiento de ese blanqueo. Y en otra parte, implica digamos, un,、um, implica, digo, un reconocimiento de la especial función que en el marco de la ley 643 no estaba reflejado, dado que tenemos, digamos, categorías o como servicios generales o como personal administrativo que realmente no reflejan. Eh, la especial función que tiene el área de tránsito específica u otras áreas del municipio,、eh, bueno, sobre todo, digamos,、eh, por eso, la función que tenemos, ¿no? O emisión、uh -huh. de carné, o cuerpo de inspectores con riesgos específicos, o, o personal de semáforo con r i e s g o e s p e c í f i c o riesgo en altura, riesgo eléctrico, riesgo operativo, bueno, tiene que ver con eso. Ah, bien.、Eh, ¿Y más o menos a qué cantidad de trabajadores y trabajadoras beneficia? ¿Hay un número? Eh, beneficia alrededor de 100 trabajadores、mm. eh, bueno, de toda el área de tránsito. Ah, es importante el número. Es、mm. importante, sí. Es sí.、Eh, Guillermina, bueno,、eh, se han habilitado casi todas las actividades a partir de la pandemia. El año pasado fue muy atípico.、Eh, ¿Cómo está el tránsito? ¿Volvieron las infracciones, me imagino?、Eh, ¿Los accidentes?、Eh, ¿Se retomó al mismo nivel? ¿Pre pandemia ya? Eh, es un incremento paulatino, ¿no? Digo,、eh, a partir, digamos, de que se van habilitando, digamos, las actividades, los horarios de circulación y demás, digamos, la dinámica del tránsito en la ciudad ha vuelto, digamos, a, a su sistema original.、Eh, así que, bueno,、eh, todo genera un cambio, digamos, y un, una nueva incorporación, ¿no? Sí, volvemos otra vez con, con, con los controles, con los controles de alcoholemia, volver, digamos, a que la gente. Lo que ha pasado es que por ahí con el tema de la pandemia implicó, digamos, como que por ahí, digamos,、eh, un relajamiento, como que la gente, digamos,、eh, también estaba un poco más apacible con respecto a la documentación y ahora, bueno, volvemos todos、eh, con estas medidas a, a volver a estar、eh, en alerta, pendientes, atentos de la documentación, de los vencimientos de las licencias más allá de las prórrogas, de la documentación que tenemos que llevar, o sea,、eh, Se ha, se, ha, se ha tenido que hacer un, un nuevo digamos, camino que se había quedado como lentificado de alguna manera. n o Claro.、Eh, me, en este contexto, ¿cuál sería la, la infracción más común que están detectando en este momento? Nosotros llevamos estadísticas y、uh. las infracciones、eh, bueno, más comunes tienen que ver con dispositivos de seguridad en vehículo con motor, específicamente automotores, que es el cinturón de seguridad. Ah, ¿sí? ah. Eh, esa es una de las principales infracciones que tenemos.、Eh, y luego, esto de、eh, circular sin la documentación.、Ah. Con esto que te digo, bueno, me lo dejé en casa, me lo dejé en la cartera,、eh, apelo a la app que está de, de mi Argentina, pero bueno, nosotros siempre puntualizamos que es muy importante la documentación soporte físico. Porque a veces las apps han d e s a c t u a l i z a d a s o bueno, la, la página, digamos, de la superintendencia de seguro no está actualizado, y entonces los datos del de, comprobante del seguro en vigencia, es el comprobante de seguro en vigencia, soporte físico o soporte digital PDF. Entonces, bueno, nos encontramos con que la gente, digamos,、eh, en eso, digamos,、eh, hay, que, hay que puntualizarlo. ¿El uso del casco en motos、eh, se ha generalizado? O? No, no nos n o pasa con el uso de casco, gracias、mm, a Dios.、Bueno. Eh, <ríe> y gracias a Dios y a la intervención sí, y, sí. Digamos, y a la concientización.、Sí. La verdad que el uso de casco、eh, no, no tenemos problemática en ese aspecto, dado que bueno, ha habido una gran digamos, actividad de concientización sobre el uso del mismo como principal elemento de seguridad, sobre todo en、bueno, la conducción de. de De motos o motocicletas, porque bueno,、eh, es lo que preserva la vida, ¿no?、Eh, es el, el único sistema que tenemos、sí. eh, de, de seguridad arriba de este vehículo.、Sí. Así que por lo general、eh, la gente está muy concientizada, entiendo que ha sido un gran trabajo, digamos, de, desde la dirección de tránsito, en distintas épocas, ¿no? Porque todo tiene paulatinamente una evolución,、mm. pero que sostienen el tiempo. Bien,、eh, mencionabas recién la documentación que exigen、eh, cada vez que realizan algún control. ¿El tema del seguro、eh, del vehículo、eh, es la falta más recurrente o, o pasa por otro lado? No, entiendo que la gente, a ver, no circula con el comprobante del seguro, ¿sí? ah. con el comprobante de la póliza en vigencia. Eh, o porque ya te vuelvo a decir, o porque no la tienen, o porque en este periodo de pandemia dejaron de abonar, porque no circulaban,、claro. o lo que fuere, entonces hay que recordarle que es, un, es una documentación obligatoria para circular.、Claro. s í Es el sistema de responsabilidad establecido porque frente a un siniestro vial va a responder por todas las consecuencias civiles de ese siniestro.、Mm. s í Por un principio de reparación integral, todas las secuelas de ese siniestro que tienen, digamos, una onerosidad. Muy grandes deben estar cubiertas por el seguro, así que no es que puedo elegir o no elegir, es como la licencia, ¿sí? es una documentación obligatoria para circular.、Claro. Eh, Guillermina, eh, con el tema de la licencia de conducir,、eh, sí. bueno, hubo prórrogas, ¿cómo estamos a, ahora?、Eh, hubo, a ver. Bueno, hubo prórrogas, pero bueno, nosotros paulatinamente hemos ido incrementando digamos, la cantidad de turnos. Además, ahora、eh, bueno, trabajamos de lunes a sábados, los feriados, y ahora estamos organizando extender、eh, el horario. Esto, b u e n obviamente, o con la gran colaboración de los trabajadores del área, de que b u e nos que n o permiten esto de poder ir organizándonos o reorganizándonos para cada vez digamos, dar i g m o s d a más respuesta a la gran demanda digamos, de, de emisión o renovación de licencia. Así que de esta manera nos estamos organizando. Trabajamos de lunes a sábado. Ahora vamos a extender el horario de 7 y media a 10, de y media de la mañana a 17 horas y bueno, y los feriados tratamos de, de dar la mayor respuesta posible porque entendemos que la prórroga es, digamos, una respuesta limitada, que la gente, digamos,、eh, realmente es importante que tengan sus licencias actualizadas porque bueno, no solamente circulan en esta jurisdicción, sino también se quieren ir de vacaciones tranquilos, quieren ir a otros lados. Y si bien、eh, nosotros adherico, adheridos al sistema nacional remitimos esta prórroga para que se impacte en el sistema, bueno, por ahí, digamos, no todas las provincias, no todos los lugares,、eh, bueno, r e c e t a n esta información.、Eh, ¿La vigencia de la prórroga hasta cuándo es? La vigencia de la prórroga es todo el año 2021 por 12 meses. Ah, bien. Me Contados desde cada vencimiento individual. Bien, bien.、Eh, acá me llega una, una pregunta sobre el tema de la paritaria,、eh, Guillermina, de que se acordó.、Eh, la pregunta es: ¿por qué el, el 35% al personal de calle y el 40% al administrativo? ¿Esto es así? No, no es así.、Ah. Eh, tiene que ver con adicionales específicos, como te decía.、Eh, por ejemplo, el 40% son encargados, es para encargados del personal de calle. Sí.、Ah. Y el 35 para encargados administrativos. Vuelvo a decir, eso t tiene que ver con la particular、eh, funcionalidad de cada uno. ¿no? no es lo mismo la prestación en la vía pública, la cantidad de horas que la gente tiene que estar parado, con las condiciones ambientales, con un, con un contexto distinto de aquellas personas que también prestan la misma cantidad de horas o más, con el mismo compromiso laboral, pero están a resguardo, adentro, con posibilidades, digamos. Con accesibilidad y otras posibilidades que no es la misma la prestación en la vía pública, y eso merece un reconocimiento.、Ah. Y Germina, ¿qué evaluación han hecho del nuevo sistema de estacionamiento medido, que es digital,、eh, desde, el, desde ahí, desde la dirección? Desde la dirección、eh, tenemos una evaluación positiva. Creo que bueno, la gente paulatinamente se tiene que acostumbrar a este nuevo sistema. ¿no? Todo、uh -huh. lo que tiene que ver con sistema, nosotros notamos que tiene digamos, un tiempo de adecuación. Sobre todo, digamos,、eh, bueno, para las personas que, que no están acostumbradas a acceder, aún en tiempos de tecnología como estamos hoy,、mm. a acceder a este tipo de dispositivo. s Pero creo que paulatinamente la gente ya lo ha incorporado y, bueno, se visibiliza, digamos,、eh, efectivo.、Mm. Y, además, más cómodo, ¿no?、Sí. Si s n o puede tener un teléfono, una、mm. app. Me cargo el crédito y no tengo que estar cambiando cada media hora una tarjeta, y ni、sí. cambiando de lugar,、eh, sí. así que es más cómodo en general. Sí, yo estoy a favor, te, te digo, eh, eh, lo he empezado a usar y la verdad que funciona muy bien、eh, la aplicación. Eh, eh, ¿Han detectado más、eh, cantidad de, de infracciones de, de, por mal estacionamiento o por no tener este, la app? O, ¿O es igual a lo que se veía con la tarjeta? Eh, en eso, t、eh, la verdad que tengo que decirte que、eh, es un área que depende、ah. de la dirección de transporte.、Ah, no, eh, nosotros no controlamos,、eh, o sea, no supervisamos el estacionamiento medio. Sí,、ah. obviamente, como estamos en la vía pública, las, las personas se acercan, nos preguntan, les recomendamos, avisamos, vemos. Pero no es un área que dependa de la dirección de tránsito. Ah, bien. Bueno, se la t r a s l a d a r í a a la gente de, <risa> no, de transporte. No, pero Es una información que por ahí es muy común pensar que porque antes dependía de este área,、mm. eh, bueno, sigue estando aquí. Bien, Guillermina, no sé si quedó algo que nos quieras comentar. Decir, no te pregunté de la avenida Perón.、Eh, ¿Se va a seguir avanzando? Bueno,、eh, hubo un paso importante de、eh, unificar las velocidades y el tema de las rotondas. ¿Se sigue avanzando con la municipalidad、sí. de Toay, con el tema este de, de la Perón? Seguimos trabajando en forma conjunta, sí, efectivamente,、eh, tanto con, con el municipio de la localidad de Toay como con la policía provincial. Seguimos haciendo actividades preventivas, de hecho. Aprovecho el espacio para en, comentarles que de entre 7 y media y 8 de la mañana ustedes van a visibilizar previo al ingreso de la avenida Uruguay、eh, un dispositivo digamos, de tránsito de la municipalidad, pero tiene que ver con un dispositivo preventivo de reducción de velocidad. Sabemos que el horario de las clases es un horario que acelera el tránsito en general. Entonces, para que sepan que no es un control de documentación donde ustedes tienen que pararse, sino es, digamos, un dispositivo preventivo para que cada conductor, digamos, pueda circular en forma segura antes de ingresar a la Avenida Uruguay. Pero sí seguimos trabajando y seguiremos lo haciendo, sobre todo sabiendo que la Avenida Perón, bueno, es la vía de comunicación entre, digamos, Santa Rosa y Toay, que es una vía muy... Muy utilizada, de un flujo vehicular,、eh, de un caudal muy importante, así que seguiremos trabajando en la seguridad para, para que todos puedan digamos, disfrutar g a m o d i s del verano, de circular, de, y, pero en forma segura.、Eh, bien, Guillermina, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes, que t e n g a n un b u e n d í a